Desde Diálogos 3, eh, José Miguel, buenas tardes Buenas tardes, Ramón ¿Qué haces en esta hora? <risas> Fíjate, acabo de dejar la mía Exacto Bueno, lo cierto es que José Miguel López está hoy en, en nuestro programa Porque hace un tiempo, no sé cuánto tiempo, José Miguel, se ha editado esto Esto se ha editado hace unos meses, pero se ha presentado hace unas semanas nada más Exacto Bien, bueno, pues, un... Uh, uh, recopilatorio a modo de libro Se llama Ritmos Écnitos Una selección de músicas del mundo Que le ha encargado la caja de Navarra ¿no? Completamente, eh... sí, la, la Cibicán El centro cívico de la caja de Navarra Que se llama Cibicán sí. ¿Y eh, cómo, cómo surge el proyecto? El proyecto es crear una fonoteca. Una fonoteca, ahí es más, parece que es una cosa sencilla. Lo que tenemos es un catálogo. Lo que se ha editado ahora es el catálogo. Pero el trabajo gordo es crear la fonoteca. La fonoteca ya existía dentro de la biblioteca CIVICAN, eh, dependiente de la caja de ahorros de Navarra. Y dentro de esa biblioteca, eh, pues eh, las personas que están allí trabajando tenían una pequeña fonoteca Pues así, genérica, de músicas populares, así en general, ¿no? Había cosas de folk, tenían cosas más o menos tradicionales, algo de, de jazz. Y me pidieron especialmente que les creara una fonoteca de ritmos étnicos. ¿En qué, en qué momento? ¿Hace cuánto tiempo de esto? Pues esto hacía cuatro años. O sea que ha habido mucho curro por ahí, ¿no? trabajos importantes sí, sí. Bien. Y... Eh que ¿Cómo se ha hecho? O sea, ¿tú participabas diciendo, bueno, pues comprar esto, comprar aquello? o ¿Cómo era ¿Cómo era la cuestión? Lo primero es la selección. Mi labor ha sido la de seleccionar los discos y, y la labor de ellos, del equipo de documentalistas. Son media docena de personas, todas chicas, por lo demás, encantadoras y magníficas, grandes profesionales. Eh, su labor ha sido la de catalogar. Yo he seleccionado... Son, son bibliotecarias Sí, sí, sí. sí, sí. En diplomadas, licenciadas, <risa> gente muy competente, con experiencia importante, no solamente ya en Navarra, sino también en Salamanca, por ejemplo, en la universidad. O sea, gente muy preparada. Y claro, esto implica que había que responder a un reto importante, crear una fonoteca específica de ritmos étnicos en torno a 600 discos. ¿Por qué? Porque el presupuesto daba para eso. Bien. Y... Eh... Luego aparece el catálogo Claro, esto lleva cuatro años de trabajo Lleva dos años a mí particularmente intensos De selección y de cuidado De cada disco hacer una ficha ¿Hacer una ficha por qué? Para que el usuario cuando vaya a la fonoteca Y pida determinado disco Determinada obra, más que un disco Estos son obras Pues tenga una documentación al respecto Es decir, que sepa contextualizar perfectamente ese, ese disco en el catálogo lo que se hace es reproducir la portada del disco, los comentarios, 15-20 líneas y luego todo el listado de canciones, año de edición editora, etcétera ¿Dónde está eh a, a, ¿dónde se puede adquirir o, o el catálogo, cómo puedo hacerme con él? Si sí, la, la biblioteca físicamente está en Pamplona, en Pamplona en el centro cívico físicamente, pero se puede consultar a través por internet, a través de la red de bibliotecas públicas de Navarra. O sea, está colgado en la red. Mm, con limitaciones. Ajá. Quiero decir, porque si no ya sabes el tema del pirateo y tal, pero se puede acceder a solicitar el préstamo del, del documento lo importante no a tener el documento sino a tener el préstamo el, o sea a solicitar el préstamo y físicamente hay que ir a, hay que ir a Pamplona o, o o a través de la red se puede ver cómo se les puede mandar pues, si estás en Estella o en Corella o en Tafalla o donde, se, donde sea ¿no? No, pero cuando te refieres a pirateo ¿te refieres a los textos del, del libro o a la música? No, a la o... música la música a la música. No, no, no. los textos <risa> se pueden piratear eh... son copiletes o sea no hay problema <risa> Los textos por tanto no se piratean simplemente se sí. los baja uno y ya es pesata de los textos, yo, eso era sí. lo que yo me refería me refería exclusivamente a los textos o sea que están colgados en la red sí, tú los sí, puedes sí. consultar, leer de un grupo lo que consideres oportuno etcétera es la música la que está exactamente eh, el acceso a la música ¿cómo se puede realizar? el acceso a la música hay que pedir el préstamo es el, el sistema clásico de toda la vida de llegar a una biblioteca pedir un libro pues en vez de un libro un disco se pide un disco y coges ese disco y te lo llevas a tu casa lo escuchas tranquilamente tienes tu ficha lees la ficha te documentas y al día siguiente vuelves a por otro porque te ha interesado se supone, claro bueno, que por cierto así sobre la marcha y aprovechando que ha surgido el tema ¿tú estás posicionado en el tema de bajadas de música no bajadas de música? Es de... derechos de autor eh, eh, tenis bautistas, etcétera ¿estás posicionado o no estás posicionado? estoy posicionado, totalmente posicionado soy favorable a los autores descaradamente la música hay que pagarla porque un autor eh, crea una música y es su trabajo y debe de recibir una recompensa por su trabajo igual que los periodistas deberíamos de recibir una recompensa por nuestro trabajo y la recibimos pero en la red si tienes no trabajo más. la recibes Hombre, claro, tu trabajo es hacer tu... Si no tienes trabajo, no sí. lo recibes. Pero eh, para eso está la Federación de las Asociaciones de Prensa, la FAPE, eh, donde estamos reivindicando justamente ahora mismo el, el valor de nuestros documentos en Internet. Claramente los periodistas también somos autores y también debemos de recibir por nuestro trabajo una compensación. ¿Esto lo tenéis planteado en las calles por ejemplo? ¿O es otra otra línea de...? No, no, espera, que yo no soy de SGAI. Ah. Yo soy Federación de Periodistas. O sea, no, pero bueno, pero los, los, los textos, como sabes, eh, pues se puede considerar texto eh, tanto un artículo de, de un periódico como un texto de un libro, etcétera O sea, de alguna manera sí que podría, digo en pura teoría, eh, al menos una conexión entre ambos aspectos, o tú crees que no. Lo que pasa es que, claro, Las Gai se dedica más a autores musicales, no a autores literarios. No, literarios también. También, pero... No, hombre, eh, autores de obras de teatro, sí, guionistas sí. de cine... Sí, pero no periodistas. Periodistas creo que no no, no, no lo no, sé, es que no pero... sé cómo está el asunto. Claro, no periodistas. Yo apoyo a Las Gai en el sentido de que debe de cobrar... O sea, está haciendo bien en recaudar. Cuidado, no no estoy diciendo que la gestión sea correcta o no, ¿eh? Ahí no entro. No entro porque eso es complicado. La gestión puede ser correcta en unas partes y incorrecta en otra pero hace bien en cobrar... Eh, para los músicos, en recaudar para los músicos el porcentaje que les corresponda por la utilización de su música eso es buenísimo eh, una última pregunta en esta primera tanda porque hay que poner música ¿no? eh, eh, la pregunta sería eh, 600 artistas has dicho eh, elegidos entre cuantos José Miguel pues son 600 más que artistas 600 obras porque algunos artistas sí, algunos que están repetidos Tampoco son exactamente 600 discos Porque hay discos que son dobles, triples Algunos son cuádruples Pero en resumidas cuentas salen unas 600 referencias Que es en, en la cifra Repartidos, fíjate Las novedades empiezan en, Yo he empezado a trabajar desde el año 84 Que es cuando se supone que se produce el cambio Entre lo que hemos llamado toda la vida música folk Y lo que de repente se empezó a llamar world music O, o de una forma más afinada En el terreno en el que he trabajado Ritmos éndicos O en etnobeat, traducido en castellano Las novedades de este tipo de música, de Novit, eh, de ritmos étnicos, desde el año 84, las novedades anuales están en un promedio de 700. Imagínate 700 por 23 años, 24 que han pasado, eh, la cantidad es ingente, ingente. Entonces, eh, si han pasado 24 años y he elegido solo 600... Significa que se han quedado muchos. Pero, pero... tenías todas las referencias, ¿no? seguramente sí. ¿Tienes todas? Vamos a ver, yo tengo casi todas en mi casa. Mm. Es mi colección particular. Sí. Pero claro, esto es una fonoteca pública. Entonces, no, no, pero... criterios. Exacto, criterios Primero. de selección... Eh, primera pregunta era eh, para elegir los 600 entre cuántos discos o entre cuántas referencias pues fíjate entre, entre mogollón es que no se sé calcula no, o sea la mente o se le hace a unos chilibitos pueden ser 12.000 fácilmente bien y elegidas eh, digamos que en algunos casos porque te acordabas de cómo sonaba un disco o no. cuando tenías algún tipo de duda te bajabas el disco de la de la parte de arriba de tu de tu no, casa más y sencillo. te lo ponías o como más sencillo Ramón disponibilidad Disponibilidad física, cuando todavía... Y cuando que esté editado no, cosas por el estilo. Que se pueda comprar en ah, tienda. Ah, claro, claro. Porque tenías que... que había sí, que comprarlo, sí, había sí, que sí, dar sí. el material a, a la fonoteca, sí. tenía que estar sí. físicamente ese, ese, ese sí. documento. Entonces, cuando empezamos, había tiendas de discos en Pamplona. Quiero decir, había una sobre todo... Que pues, era esto, pues esto nos lleva... Vamos a hacer una pausa. <risa> primer disco que traías, veo que es de Tomás Sanmiguel, Preséntanoslo, por favor Hombre, Tomás es uno de los grandes músicos españoles del género Y además es que ha tenido la amabilidad de estar en todas las presentaciones que hemos hecho Así que es acordeonista, además, de los Disidenten Que es mi grupo favorito y para mí el grupo seminal de este concepto de ritmos étnicos Por lo tanto, Tomás tenía que estar y tiene que estar aquí eh, Abriendo este comentario <risa> San Miguel, eran las chicas, las chalabartaris, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Tucunaca. Exacto, Tucunaca. No bueno, pues, eh, exacto. Eh, bien, eh, Tomás San Miguel, eh, suficientemente conocido por los que siguen tu programa y el mío. Eh, eh, vamos a seguir. Eh, eh, Nos habíamos quedado en que ya no quedan casas de discos en Pamplona. ¿Cómo es? El... Bueno, todos sabemos lo que pasó. Las pues, sí. casas de discos sí quedan, claro que quedan. Y se quedan ricos en sí, redes sí. almacenes, pero especializadas. A ver, van cerrando. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cuál es tu opinión profesional al respecto tristísima. de eso? Eh, eh, bueno, tristísima. Eh, o sea, yo... Vamos a ver. O sea, digamos que el, el, el gran enunciado sería que música existe desde hace 20.000 años, las discográficas han existido en los últimos 120 años, por poniéndolos un poquito amplio, y si desaparecen las discográficas, lo que está claro es que la música no. ¿no? Bueno, la música está siguiendo. Eh, pase, siempre, y por no lo que parece, te... en este no. momento... Eh, la música en directo ha cobrado una energía y un fervor realmente extraordinarios o sea, Es decir, las ventas de discos han bajado, pero la gente que va a conciertos no Pero son sucedáneos Entonces, ¿cuál es tu opinión? Claro. Yo solamente he enunciado lo que está pasando sí. Ahora, tu opinión, por favor Mi opinión es que las tiendas las compañías de discos o las casas de discos son necesarias para la difusión de la música Es imposible que uno vaya a 40.000 conciertos ¿vale? no sé, Pero no te, no te es suficiente internet no, porque Internet, primero, mala calidad. Los MP3 están en 128 y eso es una porquería. Directamente no vale para nada. Profesionalmente eso no tiene sentido. Profesionalmente. Para gastar una canción, la vuelta al single famosa que se hablaba en los años 70. No, no, ya está volviendo. Sí, sí el single. Sí, es pero... decir, ahora mismo, por ejemplo, eh, está pasando, en Estados Unidos básicamente, está pasando un fenómeno extraordinario. Y es que cuando un grupo muy famoso, como es pues en los singles, ahora que acaban de sacar, acaban de volver después de que el infierno, ya sabes, se haya convertido en hielo, como dijo el otro, pues eh, han publicado un disco y ha pasado lo, de, lo que pasa siempre. La primera semana el disco como tal, el CD en este caso, se vende, llega al número uno de la lista, y a la semana siguiente no, porque en la segunda semana los argonautas estos, pues empiezan a bajarse solo las canciones que le interesan del disco entonces el concepto disco 12 canciones que era el término medio de canciones se viene abajo porque como siempre por otro lado ha pasado con una inusitada frecuencia pues de un disco determinado a la gente lo que más le gustan son el 3 y el 5 por ejemplo y yo creo que incluso en los discos de los Beatles y de los grandes grupos pues siempre todos hemos tenido las dos o tres canciones preferidas con lo cual eso se convierte en el 3 y el 5 son como dos singles que se baja mucho la gente en internet pero el disco como tal baja eh, pero date cuenta el 3 el 5 single sin portada y sin documentación y sin nada Exacto, solo la canción eso, el consumo de la canción sí, sí, sí. según ese criterio no hubiéramos disfrutado de Dark Side of the Moon de Noches de de, de Eisenweissati de los Moody Blues sí, sí, no sí. hubiéramos disfrutado de ninguna de las obras de King Crimson por ejemplo es decir de todo aquello que se llamó el rock sinfónico progresivo de los 60 años pues totalmente de acuerdo pero como decía eh, Robert De Niro en El Cazador cogiendo una bala en la mano esto es esto Eso es lo que hay. Bueno, pero es que entonces también aquello era aquello y ahí estábamos nosotros, ¿eh? para romper y para creer en la utopía, es decir, queremos la obra completa. Y entonces consumimos y conseguimos que en España se editaran las obras completas, cuando en su momento lo que se vendían aquí eran singles, EP's. ¿Tú entonces crees que esta es una esto es pasajero y que se volverá a la importancia del disco como tal? No lo sé, pero siempre ha habido degustadores de singles y degustadores de obras completas. Yo soy en segundos Uh -huh. y, y sigo queriendo disfrutar de, de la obra completa una canción eh, si tiene un LP de 12 canciones y de las 12 hay 11 que son malas pues no es un buen LP Entonces, sí, ese LP eh... no me interesa José Miguel, eh, en, en la nota que viene a pie de página por así decirlo de tu, de, de un, una, una especie de un bosquejo de biografía profesional al final eh, en la penúltima página o en la contraportada podríamos decir, ¿no? sí, sí. en la sí. contraportada Dice que has eh, producido media docena de discos. Y como... Háblanos un poco de eso. Los discos que has producido... Bueno, pero esto de los discos que he producido son... son ¿A, nivel, ¿A nivel informativo? Sí, son recopilaciones, son antologías. Ah, no son discos de artistas. No, son discos ah. que... Vamos a ver, al siempre he añadido un par de canciones, dos, tres canciones que son específicas, que si sí son propiamente de producción, pero lo mío son antologías. Son antologías que empezaron con un encargo de la Radio France Internacional, de la emisora francesa eh, RFI, que me pidió eh, que le explicara los colores de Madrid y que lo iban a editar en forma de disco. Entonces, ¿qué colores hay en Madrid? Pues que tama este tipo de cosas, ¿no? Habían en su momento, cuando se publicó aquello. Luego surgió la oportunidad de sacar el disco de Discópolis, donde sí había producción original, uh -huh. pero luego también eran cosas ya editadas. Luego bueno, estaba discópolis pues de Comín, Básicamente recopilaciones. Son recopilaciones. Vale, pues eh, es que... Um me gustar gustado me hubieses hablado de, de no sé pues, hecho el disco de no sé quién para, que, para, para intercambiar eh, opiniones ¿no? eh, volvamos entonces si te parece a, a, a, nos habíamos quedado en que eh, eh, tú calculas que son 700 los discos que aparecen de estos tipos de estéticas Anuales. a lo largo del año eh, en formato CD o hay otros formatos porque cuando empezó todo ya sabes que por ejemplo en África el, el soporte fundamental era el cassette de toda la sí, vida Sí, sigue, sigue siendo Sí Entonces, de todo tipo de formatos son No, estamos trabajando sobre CDs estamos, Vamos a ver, esto, la forma de aunar criterios es seguir algún, alguna referencia Y la referencia que se tiene aquí claramente es el panel de críticos europeos el panel de críticos es establecido en Berlín y gestionado a través de la Radio Multiculti de Berlín. Esta emisora y ese panel es el que establece los criterios que yo sigo, que yo sigo como miembro. ¿Cu ¿Cuántos de ¿cuántos, eh, cuántos críticos? 50, 50 de 20 países. Eh, ah, 20, eso quiere decir, disaminados por todo Europa, claro, más o menos. menos. Sí. ¿Y, ¿Y los criterios cómo se hace? O... Ahí los criterios son de CD, o sea, ahí se trabaja desde un principio, empezamos a trabajar sobre soporte CD. En el año 92 empezamos toda esta movida del soporte de CD, aunque ahora ahora se están proponiendo unas alternativas muy interesantes a la vista de que los CDs... Bueno, sigue habiendo 700 novedades, ¿eh? O sea, no han... no han... El número no ha variado. No, no, es más, se ha incrementado y uh -huh. sigue editándose mucho disco. Ten en cuenta que hay países balcánicos pues no en Serbia Boban Markovic que sigue editando discos y encantado de seguir editando discos. Ahí todavía están con la locura del CD, ¿no? O sea, todavía no, no tienen el pirateo que tenemos nosotros, todavía. Y, y entonces ahora, sin embargo, en, en Alemania se están planteando, eh, de una viendo que esto del CD se puede acabar, cosa que no creo que ocurra, pero viendo que podría acabar, se están planteando una digitalización de los recursos de música grabada en directo por todas las emisoras europeas incluyendo Radio Nacional de España que por cierto vamos a la cola de la cola de la cola en todo esto porque no nos no están poniendo los medios para entrar en ese tipo de... de ¿Pero de ya no vamos, a de... vamos a los Aquellos festivales? Yo, sí, no, vamos a los festivales Sí, vamos, vamos ah. Sí, sí, vamos, este año está... ¿Y eh, esa eh, música no se trae aquí? ¿o? No, lo que pasa es que esa música sí que se trae aquí, sí que se tienen pero no se gestiona para que, vamos a ver lo que el, el problema es de gestión de que no se dan los pasos para que haya eh, vamos a ver, y yo íbamos a los festivales veíamos a los conciertos eh, veíamos, veíamos los a los Magnus, Magnusson de Suecia me ha encantado, me parece tiene un grupo que es La Pera y tal y no sé qué veníamos, poníamos el concierto eso es. y además y, y el de... paso el Magnus Magnus nos prestaba dos pues ah, las poníamos también y poníamos los 15 ahí eso ahí. Es, sí. exactamente y eso lo seguimos haciendo Pero esos 15 conciertos que van a archivo se eh, quedan allí llenos de telarañas. Y entonces lo que se está proponiendo ahora en Berlín bueno, es... Bueno, pero, pero que está allí. Sí, sí, está allí. ¿Y está allí en telarañas por qué? Porque no hay un departamento encargado de gestionar que eso el enlace... Cuidado, no estoy hablando del archivo sonoro, que funciona muy bien. Sino de que alguien gestione esos fondos según los nuevos criterios que se están estableciendo en Berlín. Porque hay una incomunicación entre, eh, digamos, los responsables y esos fondos no lo he entendido perdóname pero no debe ser el alzheimer que me... que no lo he entendido es decir las grabaciones físicamente están aquí y entonces si yo por ejemplo quiero poner un disco de un disco un, sí, sí, un concierto un, lo... unCDdr un ¿no? sí, lo pones y lo pongo Y ya Entonces están al uso de los que trabajamos en, en Radio Nacional. Sí, pero no al uso de cualquier, de toda la gestión europea que se está empezando ahora mismo a, a, a, que está empezando a surgir. No entiendo eso, perdóname. O sea, eh, lo mismo que tú podías poner este concierto de aquí de España, puede ponerlo una persona de Estonia. Y tú puedes tener acceso a lo que están haciendo en Estonia en ese tipo de festivales, o en Turquía, o en donde sea, en toda la Unión Europea de Radiodifusión. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gestión nuestra del Archivo Sonoro es buena, es correcta, pero no hay un departamento o no hay nadie capaz de enlazar o de meterse dentro de ese gestor nuevo que se está... Eh, creando, quizá porque la propia dirección... ¿El gestor, ¿El gestor nuevo está en la red? Está en Berlín. No, no, no, no. No, no ah, está no en está red, todavía. Red. No, no, se está, se está gestando ahora mismo. Todavía no hay... Eh, estos son discusiones que estamos teniendo en la mesa de trabajo y que todavía no están plasmadas, pero que se están empezando a plasmar. Ya los alemanes nos llevan un poquito de ventaja. Entonces aquí todavía no hemos empezado a gestionar eso. Ajá. Bueno, no lo he acabado de entender. Espero que vosotros sí si lo hayáis entendido. Eh, preséntanos al artista que... que... La Marena. Las Marenas. Las sí. arenas ¿Qué más podemos decir, no? Yo creo que esto... Hugo de Cursón, eh, Akendengue, que por cierto, a Akendengue no sé en qué situación está en este momento, porque hace tiempo que le he perdido la pista. ¿Tú sabes algo de él últimamente? No, sí, tiene tiene disco del año pasado, Akendengue, sí, de Corea, sí, sobre la isla esclavista que hay enfrente de... ¿Te en parece el... uno de los compositores más notables que han surgido de África o no llega tanto? Sí, sí clarísimamente sí, de hecho por eso está aquí por eso está aquí puesto la Lambarena que además es uno de los discos complicados tiene la, la ficha que, que escribe no, bueno es, es complicada hasta la portada ¿no? claro eh, esa que se abre así de esa manera es que como y como o sea cuando dices complicado me imagino habrás tenido el mismo problema que tuve yo en su momento y Eh, ¿Cuál es la identidad del disco? Ahí voy ¿Quién es el, eh, eh, dices, eh, eh, el disco fulano, o sea, el disco tal, eh, cantado por Mengano? Pero aquí no, porque aquí hay un montón de nombres, ¿no? Ahí eh, vamos, eso es, eso es exactamente, eso es el problema y eso es lo que cuento lo que cuento en la ficha Justamente, porque es que, es que no hay forma de saber, de saber estoy buscando la, la referencia de la ficha número 44 Fiat Ficha 44 Un disco de difícil localización Ya que se acredita solo a nombre de Lambarena Cuando en realidad este es el título El proyecto lo realizó el francés Urte Curson Tras su primer acercamiento a Mozart en Egipto Ahora trató de unir Bach con Centro África Y le puso el lema de Back to África Llamó a Piera Kendengue de Gabón Y a otros artistas como Samia Teba O Nana Vasconcelos Es decir, las documentalistas Se han vuelto se volvieron locas para conseguir este disco Se volvieron locas En, en Discos Charlin que quien nos abastecía a Charleston, que es quien nos abastecía Pamplona, no lo podían localizar de ninguna forma, no aparecía por ningún lado Lambarena. Digo, que sí, que físicamente existe, yo les daba la referencia, les daba los numeritos, el famoso numerito. Y entonces, al final, les costó años, o sea, fue uno de los últimos en llegar este este trabajo de Lambarena. en este especial de mientras seguimos oyendo al niño que utilizaron ¿eh? era una maravilla, por cierto ¿eh? y pues eh, hubo de Cursón, a mí Hugo, Hugo después, eh, cuando vino a España a, a producir algún trabajo de Evia y de Kepa y, y tal, me habló en profundidad de cómo habían hecho este disco y yo a mí se me caía la baba escuchando ¿no? Porque lo primero que Hugo de Cursón contaba de este disco precisamente era el encuentro con Akendeng, que es ciego, y eh, entonces yo le decía, pero si lo tenías en París, y bueno, pues eh, hubo, hubo diversas diversas cuestiones, un disco maravilloso, por cierto. Eh, estábamos hablando de la enorme cantidad de referencias que habías tenido que revisar a la hora de quedarte con estos eh, 600 Eh, yo particularmente pienso que cuando uno tiene que seleccionar es, es subjetivo en la música es prácticamente imposible ser objetivo ¿tú qué piensas a este respecto? totalmente, exactamente es, es muy subjetivo, claro que sí, evidentemente lo que pasa es que tienes unos criterios esos criterios son si el presupuesto no da para 600 y hay que hablar de todo el mundo hay cinco continentes y entonces hay que equilibrar cinco continentes entonces, aunque yo subjetivamente sea más africano que otra cosa Pues, y tienda un poco a ponderar la música africana porque creo que es el gran granero de la música popular de los últimos siglos pues eh, aparte de eso pues he tratado de equilibrar con América y con Europa por supuesto y dentro de Europa he ponderado también la música española es decir, esta es una obra española, hecha en España, editada en Navarra, por un español que soy yo, y además que le gustan los artistas españoles que se mezclan con todos, y que además son eh, mestizos, iconoclastas, herejes, y que eh, piensan que todos somos iguales y que no hay ninguno más igual que otro y entonces claro he ponderado la presencia de la música española por ejemplo me preguntaban también que Australia que por qué Australia tiene tan pocas referencias no son pocas hay bastantes pero perdóname debe ser una gran responsabilidad no pensar en dejo este fuera dejo este dentro o sea, eh, incluso rozando en algunos momentos, me imagino, con eh, cuestiones de ética personal, ¿no?, al respecto. Claro, pero como tienes esos criterios, el criterio, por ejemplo, era de la disponibilidad de poder comprar el disco, yo quería que hubiera estado el Medicina de Railema, que para mí es la obra seminal. Junto con el Sahara Electric de Residente, el Medicina de Raylema es seminal. Pero no hay forma de comprar ese disco, no hay forma. Sí de descargártelo y de piratearlo. Pero es que no se trata de eso. Se trata de tener el documento físico original, el, el, de, el que se puede poner. Y ese no se puede comprar. No no hay forma humana. Eh, lo han intentado y, y nada. Se, yo también hubiera querido que estuviera de Turekundá el, el disco Natalí. Y tampoco hay forma de comprar ese disco. Entonces ha habido que suplirlo con otros. Entonces esos criterios que efectivamente de, de ética influyen... Bueno, pues... No solamente de ética, sino de, de que incluso hay músicos a los que conocen de toda la claro, vida, ¿no? Claro, Bueno, esa es otra. Y esa es otra porque, sobre todo los españoles, ya los tenemos aquí al lado. Sí, conozco a... Eh, a... conocemos a un montón de ellos. Pero los criterios se te van imponiendo O sea, ese tipo de criterio es el posibilismo Es decir, sí. la obra física que puede estar El equilibrar los continentes sí. El que sean obras mestizas No folk, sino obras mestizas El otro día me preguntaban también ¿Y por qué no están los chifteins? No, no, pero yo te voy a hacer ahora dos preguntas Una muy provocativa, que además ya te la he hecho Creo que hace algunos meses eh, ¿Cómo se llama el grupo este de, El dúo este de Sabadell eh, De toda la vida eh, Que cantan rombitas <risa> estopa los de la la estopa, raja la... ¿Eh? que diferencia que ya te la he hecho bueno por pues tanto ya estás avisado ¿Qué diferencia hay entre estopa y eh, se, eh, ojos de brujo eh, est estilísticamente eh, no, no estoy entrando en otras consideraciones estopa hacen pop con elementos con adornos de cierta raíz étnica adornos Ojo de brujo es un grupo étnico de ritmos étnicos Eh, variado con multitud y multitud de influencias esto es pop bien, eh, y por qué entonces si son tan eh, parecidos o sea, le falta solo dos cromosomas para ser hombre son monos, por así decirlo eh, digo, para establecer la diferencia ¿por qué entran fácilmente en, en determinados programas y determinadas estéticas radiofónicas y en otros no? ambos, ambos grupos no, bueno, eso ya es un criterio del programador de la radio, no lo sé. No, no pero yo, yo más bien pienso que es eh, como un prejuicio de los programadores. Bueno. Entonces consideran una cosa, una cosa, otra cosa, otra. Pero bueno, esta era una de las preguntas. La otra pregunta es, el universo de, el universo está en expansión, como lo dicen los científicos, ¿no? El universo de eh, la las músicas del mundo, vamos a este término para entendernos, Eh, de los ritmos étnicos está en expansión o está en regresión o está estabilizado en tu opinión pues mira eh, respecto al concepto eh, hay una hay un glosario hay un glosario aquí también en, en la parte final en la parte final en World Music el, el glosario es mío es original quiero decir que aquí no ha habido corta y pega todo este libro este catálogo y esa fonoteca es original es mi criterio eh, acepto todas las pues las con criterias. adhéroe a tu criterio la pregunta Pero, que te he hecho dice World Music qué etiqueta creada en el mundo anglosajón para definir todo aquello que no es suyo. Proponemos es utilizar... Verdad, estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa definición. Proponemos utilizar el término más preciso de ritmos éndicos. Tomás San Miguel el otro día en la presentación decía, joder, me he quedado boquiabierto, chico, con esto que dices, porque es verdad, no había caído. Todo aquello que no es suyo es word music. No, no, pero la pregunta era si este tipo de músicas está en expansión como el universo, está en regresión o está estabilizado. No, ahí voy, ahí voy la world music anglosajona en ese concepto es inabarcable inabarcable porque es todo el mundo entonces jamás todo puede... el mundo menos Durán-Durán sí, menor Durán-Durán y lo suyo porque tú vas a las tiendas inglesas no a las irlandesas pero sí a las inglesas escocesas bueno a las británicas y te encuentras eh, que tienen un cajoncito para... ¿Sí? ¿sigue siendo un referente a Inglaterra para este tipo de cosas? para determinadas personas sí, pero no en general Bien, en Estados Unidos, ¿tú has visto cómo lo tienen distribuido esto de la...? Sí, pero en Estados Unidos no es tampoco... Eh, no tienen un criterio único. No, digo único. las tiendas, las tiendas. Sí, pero que no hay un criterio único que yo sepa. O sea, sí. lo que yo he visto es una diversidad Sí, sí, hay, hay, eh, hay bastante en las grandes... Eh, pero bueno, eh, independientemente de eso... Eh, eh, no, eh, ¿Estamos en regresión? ¿Estamos en, no. en, en expansión? ¿En qué no. estamos? No, no, el, el no es que en el mundo de world music se es, está en expansión absoluta porque hay mucho. En el mundo de los ritmos étnicos se está empezando ahora mismo, a, a, si no a tocar techo, sí a llegar a un momento creativo donde es difícil realizar mezclas tan insólitas. Bueno, yo creo como resulta que la diferenciación entre ritmos étnicos y world music no la tengo en la cabeza... Eh, bueno o sea hay una parte entonces podríamos decir de ese conglomerado que es, crees que está tocando techo una parte sí porque y una no. parte eh, eh, en, en, qué, en qué formas en qué bueno lo acabas de decir el ritmo no un ejemplo. Concepto de el concepto de mezcla el concepto de mezcla es relativamente reciente además tengo un ejemplo ahora de pop español pop español que puede ser explicativo perfectamente Oreja de Van Gogh no, no ah, te no, hablo no, de una no, canción no, del no. año 69 ¿La oímos, te parece? Era una broma. Era una... <risa> no, si lo habéis dejado es un grupo de cosas. No, no, no, exacto. Eh, tiene... eh, Oye, eh... pues presentándonoslo, por ¿Sí? favor. Sí, Los Pasos. ¿Tú te acuerdas de Los Pasos? Sí, cómo bueno, no. Grupo elico, delico, de A mí me he gustado mucho en su momento. Los Pasos hicieron un tema moruno. Pues venga, vamos para allá. hemos eh, nombrado yo ojos de Brujo rojo anda un granmmy sí. ha estado les han dado un Grammy? Sí, sí, Grammy latino bueno pues mm. enhorabuena desde aquí a los componentes del grupo eh, estábamos hablando de que hay una parte de esto que ha tocado techo y otra que no ¿Mm? y mientras estabas hablando de este tema me estabas diciendo que una de las salidas clara de estos tipos de música puede que incluso de todos los tipos de música pero bueno aquí de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es el mestizaje Sí, sí es que el concepto de meizaje es intrínseco a todos de los ritmocénicos pero es intrínseco a la música o sea, es decir el rock and roll era mezcla de countryán western y ruedenham blues y el jazz era mezcla de blues y de baladas eh, que venían de europa de la zona bueno de diversas zonas y todas las músicas son mezclas todas absolutamente todas y menos, menos los estilos que se crean a partir de los años 90 donde funciona la etiqueta la famosa etiqueta de decir, bueno, venga, las marcas alguna una marca, diseño un sonido y empiezo a repetirlo y eso es lo que ha llevado además a la industria al caos absoluto, claro, porque es aburrido ya de que los cinco discos del mismo grupo sean iguales tú acuérdate que los Beatles sacaban un disco sacaban el revólver pero es que el Sargento Pepper era mejor y luego sacaban el Abbey Road que era mejor que el Sargento Pepper bueno mejor no era no mejor para mí para mí no era bueno, mejor no era mejor pero era, no me era un nivel era un nivel Pink Floyd pasa lo mismo sacan el Uma creíamos que era, era lo eh, mejor de todos los tiempos sí. Uma que metelo con quien sea y luego sacan <risa> el lado oculto de la luna y no Y luego sacan el, el Which You Here, Y fíjate Y eh, eso eh, ¿Cómo lo ves aplicado a esto? Pues eso sale Oasis Y hace Wonderwall Y hace el What the Story Morning Glory Y son igualitos todos Y luego sale Cualquier otro grupo Que te diga Incluso No sé los Mis muy adorados Reyes Aquiles de Machine Que crearon un género una marca y la repitieron en sus cinco discos entonces son muy buenos pero ya está no effects que el otro día estuvieron por ahí sacan un disco que a mí me gusta mucho esa vertiente punky también pero es que los 10 discos de no son de la misma marca y toda la gente no les demanda otra cosa como nosotros demandábamos dad el paso adelante y los mismos se proponían sino que repiten el cliché si repiten el cliché todo pues yo... en este momento por cierto ya que estamos en esto eh, qué opinación del rock en el momento actual del rock Sí, del rock G r o c k O sea, para que no te escapes Mira, yo estoy dando la Opinión el... personal eh... Estoy dando un curso De estilo de música pop Donde lo primero que nos planteamos Es rock o pop Que es una, la definición eterna el rock ha dado durante, desde el año 54 cuando se supone que comienza el género cuando Elvis Presley graba su primer single bueno, va idea te pegas porque algunos que dicen que en el 48 pero bueno sí, 54, no. 4, venga, da igual previamente ¿no? estaba sí. el Boogie Boogie de Pintel Smith que era exactamente igual Bien. exactamente igual era clavado pero eso 20 años antes por supuesto que sí pero vamos a poner unas fechas vamos a tener sí, un criterio sí. porque si no no por lo que bueno, loco el rock y el rock no ha parado de evolucionar y sigue evolucionando sigue lo que pasa es que la sobreproducción no solo de rock sino de la vida en general y de internet es tan desmesurada que cuando nosotros eh, no sé en los momentos más creativos del rock la década 66-75 de repente cada disco era original y era nuevo y nos deslumbraba ahora ese deslumbramiento se produce Acaba de, de aparecer un proporción. libro que habla de las culturas populares en el mundo eh, precisamente en ese periodo de tiempo del 60, ellos abarcan un poco más del 64 no sé por qué el 64 hasta el 77, tampoco sé por qué el 77, el punto. Sí, y no. consideran, no, perdón, que la década de los 60, lo que hemos llamado década de los 60, abarca Ese periodo sí, sí, es correcto. ¿Quién ha escrito ese libro? Pues sí, es un autor inglés. No Le, leo un artículo de periódico, pero no lo uh -huh. puedo... Pues es un criterio, fíjate. Yo esta tesis la mando. El man... libro se ha, se ha publicado en Estados Unidos eh, escasamente hace 15 días. Pues debemos estar todos trabajando en el mismo terreno, fíjate. Porque yo mi libro, de los amigos de discópolis, editó, se editó hace cuatro años ya, cinco, va a ser. Y mantengo esta tesis. Y luego sí. ha salido el libro de Mills, el sí. hippie, que mantiene la misma tesis, y luego ha salido el de Joe Boyd, el de las bicicletas, que mantiene la misma tesis. Y ahora sale este que tú me dices, también es la misma tesis. Sí, ¿no? Este no habla exclusivamente de la música, sino que habla de todo lo que fue la cultura de los 60, eh, relacionada con lo que pasaba en Estados Unidos, en sí, eh, de la cual, por supuesto una de las ramas principales es la música que se creó durante esa época hombre la música iba íntimamente unida con la ideología y ahí estaban elald Harley y el Timothy levy y toda la panda esta que, que, que, que todos los ideólogos estos no desde el momento Oye, Pero, una cosa eh, eh, de alguna manera medir el impacto de o sea eh, en este momento estos estos discos por eso si nos está grabando el tiempo ese pues medio estos discos de los que tú te haces ecoco eh, en el en el catálogo, catálogo que sí. me has entregado hace un rato, y yo ya conocía, eh, pues eh, están a la, a, la, a la voluntad del público de la biblioteca. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué referencias tienes de las bibliotecarias al respecto del uso que se le está dando, etcétera? Pues eh, tengo muy buenas referencias, afortunadamente. Yo digo La gente va allí, los, los consulta. Se puede consultar. Hay una página web, que es www.navarra.es, y luego hay que seleccionar bibliotecas públicas, y luego servicios, y a partir de ahí se accede a este fondo documental, y si no, ir físicamente allí a la, a la fonoteca civical, en Pío XII, en Pamplona. El catálogo además vale 5 euros, es un valor testimonial absolutamente, nada más es, es un catálogo, ¿eh? No es un... He leído el otro día en El Mundo, me sacaban una reseña, y me decían que era una selección de críticas mías. No, no, no, no, no, no, son, no es una selección de críticas, es una ¿Por qué fonoteca. Crees, ¿Por qué crees que han llegado a la conclusión de que son críticas? Pues porque no se han leído el libro porque no lo han visto porque vamos muy deprisa entonces ni siquiera el prólogo se han, se han leído se lo podían haber leído que lo explico bastante bien esto es una fonoteca bueno y eh, una vez eh, el, o sea que de momento los fondos se están consumiendo se, se están consumiendo. Se, se consultan sí. etcétera y por otro lado el eh, el nivel de impacto de los ritmos étnicos y de la, de la música del mundo, ¿tú lo llamas ritmos étnicos a esta Sí, cuestión? esa es la propuesta que yo hago. ¿sí? Eh, eh, pues vamos a llamarlo así, ritmos étnicos. Eh, ¿Ha subido, ha bajado, eh, en tu opinión, en Europa concretamente, ya que estás en contacto con este grupo de, de expertos que tienen su base en, en Berlín? Eh, ¿Cuál es tu opinión? No, no, el nivel está subiendo. El nivel es alto, es un nivel alto de... de, de... De, no solamente de... Iba de, de, de consumo, aunque no me gusta eso de consumo, de utilización. O sea, es de conocimiento. O sea, prueba de ello es que todos estos artistas, los, los festivales en, en España, tienen eh, una presencia multitudinaria de, de audiencia, ¿no? Entonces, esto funciona. Pero incluso dentro de la propia fonoteca Cibicán, tú date cuenta, ahí te he también un uferencito, sí, sí. Eh, fruto del uso de este catálogo y de esta fonoteca surge la necesidad de definir estilos. Entonces, claro, estamos hablando de una cosa que empieza en el año 85, pero que no es nueva, o sea, que surge de mezclas. Entonces, surge la posibilidad de hacer un curso de estilo de música pop, música popular, donde primero hay que definir qué es el rock, el pop, el soul, el blues, el boogie-boogie, todo lo... y después, una vez que sabemos todo eso, que sabemos qué es el side, que sabemos qué es el, el reggae, que esto lo demás una vez que sabemos eso nos metemos dentro de los ritmos étnicos que será es un curso que daré en el mes de marzo son 12 horas o sea es un, es un curso intenso es de pago no es gratuito esto hay que pagarlo todo esto igual que la música ¿y tú vas allí con qué frecuencia? Pues ahora mismo estoy yendo, he estado huyendo en este margen Cuando de ventre. ¿Han sido un concurso de estos? Han sido cuatro sesiones. O sea, ¿Nos una vez a la semana? ¿Dos veces? No, esto ha sido dos fines de semana. Dos fines de semana. Sesiones de viernes por la tarde y sábado por la mañana. Sesiones muy intensas. ¿De cuántas horas? De cuatro horas han sido cuatro horas sábado cuatro horas, cuatro horas ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? si sí, es que ahí no me preguntan todavía no ah, les da la, la opción segunda, ah, bien, bien. no les da la opción porque ¿toman materias... apuntes por ejemplo? Oh, pero vamos es una exposición en PowerPoint con ejemplos sonoros son 400 diapositivas y 200 ejemplos sonoros uh -huh. entonces no les doy tiempo todavía a preguntar eso será la parte final del curso donde vamos a establecer criterios de catalogación es decir qué, qué metemos en que todo el cajón eh, al mismo al tiempo que habla sobre determinadas materias eh, pones ejemplos claro. ilustrativos o claro. sea las pinchas música claro bien. y les pongo partituras y les hago contar compases lo digo bien bien por por, sí, sí. por, por estar de acuerdo sí, o sea, ¿no? sí. por... cuando decimos que es un riff pues entonces qué es un riff y se, se, se pone la música pam pam pam, pam pam pam pam pam pam se pone el riff y se pone la partitura para verla también hizo por el ejemplo de Deep Purple por supuesto eso es que todavía solamente estamos en el mundo del, del rock en marzo será cuando entremos ya en los ritmos étnicos que donde vamos a entrar en el kawali en el embalax bueno en toda la enormidad de, de géneros que hay y son géneros interesantes ¿Representados internacionalmente con suficiente calidad en tu Sí, sí, sí. En Balax, Nurrafaté Alihan, el mejor cantante del mundo. Ya sé que tú dices que es Ali Kasamov, pero para mí no me va a tener eso. No, pero es Kauwali. había dicho en Balax. Ah, no, he dicho... Pero igual, igual. Eso es que me está emocionando. Oye, Nurrat, y no es realmente un genio. No hay nada que discutir ahí. O sea, estamos totalmente de acuerdo. No, eso es Kauwali. Entonces, eh... El embalaje es disuendo. Sí, exacto. Bueno, eh, pero te quiero decir que eh, eh, las preguntas al final se acumularán. Sí, porque hemos establecido solamente una sesión, nada más que para para eso, para eso criterios de catalogación y preguntas. Bien. Esto ya lo he hecho aquí en documentación de, de reanimación de España. ¿no? Una última pregunta porque estamos casi en el tiempo, José Miguel. Eh, Estos idolatrimos étnicos habría, en teoría... ¿La posibilidad de que hubiese otro catálogo sobre otros tipos de música en la misma biblioteca? Sí, Fonoteca Civicana ha encargado también un catálogo de música electrónica. A una, una persona especializada muy competente, también un compañero de esta casa, que lo ha hecho muy bien. que se llama? Tomás Fernando Flores. Ah. Y entonces ha hecho una catalogación de cerca de 100 estilos de música electrónica. y no se supone que se... Bueno, ya se lo preguntaré a Tomás, pero... Poco a poco. <risa> Quiero decir que ahora están con los ritmos étnicos y tenemos, tenemos tema. Cuando se acabe este, me imagino que empezarán con el otro. Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí durante esta hora. O sea, que hasta dos horas. Pues muchísimas gracias Ramón a por... No, bueno, pero... Bueno, por favor, es un placer. Eh... Y deciros que, eh, lógicamente pues eh, sería eh, no eh, se puede adquirir eso sí. fuera de sí, sí, sí, háblanos Habla, sí. de eso sí, sí, se entra en la página de www.navarra.es sí. a través de ahí y luego entrando exactamente en biblioteca ¿cuántos? 5 euros, sí, euros sí. Sí. bueno, sí, pues, pues aquí sí. tenéis una son 400 páginas una, una recopilación eh, bastante profunda en lo que ha dado de sí al respecto de, de ritmos étnicos, que es como José Miguel López quiere llamar a este tipo, a estos tipos. Propongo, Una ves, si cuidado. Si no, Gracias eh, por haber estado aquí hasta siempre. Gracias a ti, Ramón. Y a vosotros, como siempre, buenas tardes y esta mañana.